nadore no no tiene, compasio, por mucho que uno la adore, no tiene... la vida por ellas Todo el mundo reconoce que el amor de las mujeres es lo que domina a un hombre y donde encuentra sus placeres, por eso es que todo el tiempo me gusta gozar con ellas porque es lo